José Luis Pons es doctor en física por la Universidad Complutense, investigador del Grupo de bioingeniería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC de Madrid, colaborador del Instituto Rajal, Un montón de cosas está esta noche en la Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches. José Luis, noches. Eh, me decía un compañero de la emisora hace muy poquito tiempo que la clave eh, ya no está en el corazón, sino que está en el cerebro, que se ha convertido en el nuevo jefe de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, yo creo que sí, desde el punto de vista de investigación, desde luego todos los esfuerzos o gran parte de los esfuerzos están centrados en comprender cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque, bueno, hay, hay un montón de trastornos neurológicos que están relacionados con con el mal funcionamiento del cerebro, entonces comprender bien el cerebro y el cerebro y, y estos procesos patológicos pues eh, tiene un interés innegable desde el punto de vista social, ¿no? Muchas eh, veces, hablando precisamente del punto de vista social, claro, la ciencia avanza y uno de los grandes avances de la ciencia es aumentar la esperanza de vida, pero en muchas ocasiones los problemas del cerebro asociados al cuerpo tienen que ver también con esa vida, con una vida prolongada. Es ahí en donde están y entra en juego todas en vuestras investigaciones en intentar que ese avance en la esperanza de vida sea también un avance en la calidad del cerebro respecto al cuerpo. Sí, es fundamental, es fundamental, porque en la medida en que nosotros eh, tenemos un horizonte más amplio en cuanto a, a los años que vamos a vivir, eh también tenemos que estar eh, atentos a la calidad de la vida, ¿no? Entonces, eh Es importante, mucho, muchos de los procesos que, que, que se desencadenan hacia los últimos años de nuestra vida están relacionados con trastornos neurológicos como el Alzheimer o el Parkinson o, o los accidentes cerebrovasculares. Entonces, todos afectan en, en, en mayor o menor medida al cerebro y al sistema nervioso central. Entonces, eh, comprenderlo bien, buscar factores que nos permitan entenderlo y, y modificarlo para poder luchar contra estas enfermedades es crucial. Una de las eh, cosas eh, importantes a tener en cuenta todo esto es que todos nuestros recuerdos, eh, todo lo que somos, en cierto modo, es eh, memoria. Y preservar esa memoria, hacerla fuerte, neurológicamente fuerte, también nos va a ayudar a mantener nuestra identidad en el futuro. Claro, sí. Nos, eh, hay, hay que tener en cuenta que nosotros, eh, digamos, si nosotros tenemos, eh, digamos, Una persona en concreto, eh, 70 años, sus, su corteza cerebral tiene 70 años y 6 meses. Esos 6 meses eh, son eh, los eh, digamos el tiempo que está ya en, en, en el feto, la corteza cerebral, las neuronas en la corteza cerebral eh, en su lugar. Y son las que van a, a permitir codificar la, la memoria, que va a permanecer durante toda la vida. Es la única parte del cerebro que, que no se regenera. Entonces, eh, comprender bien cómo funciona esta, esta, esta memoria, cómo se codifica, eh, es esencial ¿no? para, para, para todo lo relacionado con la memoria. Las investigaciones que tú estás haciendo precisamente versan sobre eso, el conseguir saber e Intentar actuar en ese sentido. ¿Qué partes del cerebro mueven nuestros brazos? ¿Qué partes del cerebro mueven las piernas, la boca, la visión? Es decir, ¿qué partes del cerebro están conectadas con el resto de nuestras capacidades, no? Claro, el, cuando nosotros tenemos un trastorno neurológico, pongamos por caso un ictus, hay distintas zonas del cerebro que están afectadas y algunas de ellas están relacionadas con la ejecución de los movimientos, ¿no? con la, la tarea, por ejemplo, de caminar o, o simplemente con, con los brazos hacer un alcance y coger un vaso para poder beber. Entonces, eh, comprender... Eh, ¿Dónde se codifica ese movimiento? ¿Cómo podemos, eh, en el proceso de rehabilitación de las personas que han tenido estos trastornos neurológicos, eh, conducir la, la recuperación de, de, digamos, de, la, de, de la función que se ha perdido por el, por el daño neurológico? Es crucial. Vosotros hoy por hoy, eh, para intentar recuperar esos fallos que está teniendo esas conexiones cerebrales, utilizáis unas descargas eléctricas, eh, pues eso, muy, muy controladas. ¿En qué zonas es donde estáis trabajando más, donde estáis viendo más resultados y también, si puede ser, eh, el, lo que estáis investigando eh, para el futuro? Bueno, nosotros estamos, en, en concreto, en nuestro grupo trabajamos en tecnologías que, que pueden utilizarse para potenciar el proceso de recuperación después de uno de estos trastornos. ¿no? Entonces, nosotros normalmente lo que lo que estudiamos es eh, cómo se puede decodificar la intención que pueda tener una persona de, mo de moverse eh, simplemente mirando la actividad cerebral, a la actividad cortical, perdón, De, de los disparos de las neuronas ¿no? una vez tenemos descodificada cuál es la intención de la persona, entonces ya con un robot o con estimulación eléctrica en sus músculos podemos asistir al movimiento en definitiva lo que nosotros estamos intentando es identificar cuando una antes de que, antes de que se genere el movimiento, cuando una persona quiere Eh, ejecutar ese movimiento y asistir el movimiento que, en el caso, por ejemplo, un, de, de una persona con un daño neurológico, no puede ejecutar de forma, de forma eh, natural. Decías hace un eh, tiempo en una entrevista que aún faltan unos años para que el hombre biónico salga del laboratorio. Cada vez queda menos tiempo, ¿no? Bueno, es que, es que en cierta medida el hombre biónico ya está entre nosotros. ¿eh? Ahora hay mucha gente que tiene, por ejemplo, implantados estimuladores cerebrales profundos que cuando tienen Parkinson anulan las oscilaciones que dan lugar al temblor. O, por ejemplo, hay muchísima gente que tiene marcapasos implantados, en definitiva. Son gente que tienen eh, dispositivos artificiales que de alguna forma están regulando el funcionamiento de alguna, de, de alguna estructura de su cuerpo. Eh, cada vez se ven más también manos artificiales o brazos artificiales eh, multifuncionales o personas que con una prótesis de, de pierna pueden caminar perfectamente y si llevan un pantalón es difícil darse cuenta de si, si están amputados o no. En, en definitiva, están ya ahí eh, y, y nosotros estamos trabajando En, bueno, en intentar desarrollar dispositivos que eh, en otros trastornos que todavía no, no, no se benefician de estas tecnologías puedan en el futuro hacerlo. Se dice a menudo que el cerebro es un eh, gran ordenador. ¿Es cierto eso o es eh, parte de la ciencia ficción que hay cuando se habla de este asunto? ¿El cerebro es más eh, o menos eh, que un ordenador? En cierto modo es eh, también un software, algo que podemos eh, utilizar y manipular a nuestro antojo. Bueno, el, el cerebro es un, es un órgano complejísimo que tiene eh, un montón de facultades desde de la memoria, el razonamiento, la capacidad de, de cálculo, el, la articulación del lenguaje, la compresión, la, la, la identificación de imágenes. Entonces, en ese sentido, Eh, digamos, podría ser el paradigma de lo que eh, en el futuro pudiese ser un, un, un ordenador, un computador muy muy evolucionado. Los, actu los actuales eh, ordenadores intentan imitar algunas de las características de los, de los, del cerebro humano eh, o, o animal, pero, pero bueno con, muy, con, con resultados todavía muy limitados. ¿Crees que en un tiempo no muy lejano seremos capaces de crear un cerebro artificial? a imagen y semejanza de un cerebro biológico? Bueno, hay, hay dos grandes proyectos actualmente en marcha, uno en Estados Unidos y otro aquí en Europa, que precisamente lo que están intentando es identificar eh, bueno, cómo funciona un cerebro para luego poder, eh, de forma biominética, eh, desarrollar ordenadores eh, más potentes, más, más precisos que son las, las iniciativas Brain Initiative en Estados Unidos y, el, y un proyecto flagship aquí en Europa. Entonces, es cuestión de tiempo. Poco a poco, cada vez, los, los ordenadores tienen, tienen más capacidad. Se está desarrollando también toda la ciencia relacionada con la inteligencia artificial, que, cuyo, cuyo, cuyo fin último es eh, el desarrollar máquinas con la capacidad de aprendizaje similar a la que tenemos los, los, los humanos en nuestros cerebros. Tú has llegado a pensar en un futuro, aunque sea ciencia ficción, pero ya sabes lo que dicen de la ciencia ficción, ¿no? que es la ciencia del futuro y lo que hoy podamos imaginar mañana será realidad. Pero has llegado a pensar en un futuro en donde tengamos eh, algo parecido a un ordenador en un software, en un ordenador, algo parecido a un cerebro en un ordenador y que podamos interactuar eh, con él, que no. ...necesita incluso cuerpo como necesita el nuestro... Bueno, el, sí, puede ser. El, el, No voy a ser yo el que, el que limite la, el, el desarrollo de la ciencia en, en el futuro. Hay grupos en Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen chips de, de memoria que, que han probado el momento, por ejemplo, como de los animales con ratas y son, y son capaces de sustituir las partes del cerebro que codifican la, la memoria a largo plazo. Eh, de tal forma que, por ejemplo, a una, una, una rata, eh, si se le lesiona esa parte del cerebro, se le puede implantar el chip y, y funciona como funcionaba anteriormente. Es decir, eh, se están... Se están realizando avances eh, muy notables y, y, y yo no diría en principio que, que, que no vamos a ser capaces eh, de desarrollar dispositivos artificiales con funciones similares a, la de, a las del cerebro. ¿Y cómo se explican esos eh, casos? Hay pocos, pero bueno, alguno hay que nos hace pensar en donde se eh, estropean, se dañan, eh, se lastiman por las razones que sean determinadas eh, partes del cerebro, pero las funciones que están asociadas a esas eh, partes del cerebro, parece que hay hay otra que las eh, que las toma y entonces eh, se mantienen esas eh, funciones es posible que nuestro cerebro se reordene Claro el, eso eso eh, responde a la plasticidad del cerebro. O es sea, la función que, que es capaz que, digamos que, que, que es, cap, que es cap, por la cual el cerebro es capaz de reorganizar reestructurar Sus, ...sus funciones es la plasticidad neuronal... Es, ...es un fenómeno que ocurre tanto en el cerebro... ...como en la médula espinal... ...que también es parte de la, de la, del sistema nervioso central... ...de tal forma que eh, ante, ante una falta de función... ...por ejemplo en un, en un infarto cerebral... Eh, ...zonas que, que en principio están asignadas... ...a otro tipo de funciones... ...pueden tomar el papel de las, de las zonas infartadas... ...o por ejemplo... Eh, pensemos en una persona que ha tenido una lesión medular, por ejemplo, ha quedado parapléjica, no, no puede mover las piernas, en todas, toda la parte de la corteza motora responsable del control de las, de las piernas en principio queda sin función y puede, y puede tomar cualquier otra función eh, eh, que, que sea necesaria. Ahora con tanto avance científico, la verdad es que vamos a, a, a pasos agigantados, también uno de los temas que se está hablando mucho es el asunto de, de la inmortalidad, lo hemos hablado nosotros en el programa y en una de las ocasiones pues, salió el, el tema de la posible conexión para ser inmortal del cerebro, de nuestro cerebro con un ser biónico. Eh, bueno, el, quiero decir, el límite el, el es la imaginación, ¿no? El, el, hay grupos trabajando en digamos que nosotros al final somos eh, la, las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas que están codificadas en memoria, nosotros somos capaces de De, de, de recordar las cosas que hemos hecho, entonces en la, en la medida que esto se pudiese codificar en, en sistemas artificiales y luego trasplantar esa codificación a otro ser a otro ser, pues en principio eh, esto sería factible. Qué importante ha sido, y repasamos un poco la historia de la ciencia, ¿no? pero un personaje español que marca un antes y un después y muchas de las cosas que conocéis hoy empezaron a conocerse por entonces con la figura de Santiago Ramón y Cajal, sin él quizá Pues eh, todo esto que sería ciencia ficción hace un tiempo, pues no existiría. Sí, eh, muchas veces no valoramos el bueno, las figuras científicas que hemos tenido en España. Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurociencia moderna. Es el, fundador, es el fundador del instituto en el que en el que yo trabajo y, y es una persona reconocida a nivel mundial eh, bueno como, como fundadora de, del, del estudio del cerebro a partir de, del establecimiento de la estructura del cerebro y de la y de la neurona, ¿no? Entonces, eh, allá donde vamos, eh, en cuanto comentamos que venimos del Instituto Cajal, eh, rápidamente eh, surge algún comentario, eh, en, bueno, poniendo en valor, ¿no?, la figura de Santiago Ramón y Cajal. Precisamente por eso, quizá, España está tan bien considerada y tan avanzada, pese a que los presupuestos son lo que son, ¿no?, y están limitados en los últimos tiempos, eh, pero se está avanzando mucho en ese sentido en, en nuestro país, en las prótesis artificiales, en la investigación del cerebro, sus capacidades en el hombre biónico. Sí, en, en, en, como, como tú decías, Bruno, a, a pesar de, de, bueno, de la falta de continuidad en, en la financiación, que es lo que al final asegura que, digamos, que la ciencia avance, hay grupos punteros en, en España. En el ámbito de las neurociencias hay varios centros eh, españoles que se pueden considerar punteros y en el ámbito de las tecnologías asociadas a, bueno, a, a, la, a la recuperación de las funciones del cerebro, también hay, hay varios grupos que, que bueno, no tienen nada que, que envidiar a investigaciones que se estén haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania o en Japón. Doctor en Física para la Universidad Asia Complutense de Madrid ha estado esta noche con nosotros, eh, miembro del Grupo de Bioingeniería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, del CSIC e eh, investigador de ese Instituto Cajal, José Luis Pons. Muchísimas gracias eh, por ilustrarnos y por ayudarnos a comprender al jefe, al cerebro. Placer. <risa> Muchísimas gracias a vosotros. Qué fantástico y qué interesante, José Luis Pons, este profesor, este investigador de la Universidad, aquí en Madrid, de la Complutense de la Universidad de Complutense, investigador del que manda, del cerebro.